Vale. Bueno. bueno, son cosas que pasan porque es un programa en vivo y bueno, sí. vos sos de una diva ya. <risas> <voy a> <risas> nos, nos cortaron la luz, este, Marcelo. Eh, sí. eh, pero bueno, ya estamos de vuelta. Eh, bueno, tema cerrado lo de género, eh, que habías hecho referencia. Para la, para la Secretaría de Trabajo es un tema un tema cerrado. Y, y bueno, deseamos fervientemente que puedan lo encontrar los en canales de convivencia para que las trabajadoras efectivamente contrapresten el trabajo en un ámbito de cordialidad, pero vuelvo a repetir, no es una cuestión de relaciones humanas y no una cuestión laboral, eh, y, y bueno, ahí estará la capacidad y la, emo la inteligencia emocional de las partes para poder, para poder solucionar este tema. Eh, yo lo que te decía cuando se cortó, es que uno de los reclamos era que eh, el tema de los adicionales y en plena competencia y ejercicio de sus funciones la directora tiene la potestad de generar un grupo al cual le recargará las tareas por eficiencia, por capacidad y por, por posibilidad, posibilidad de contraprestación y, y eso genera, no, no, es, no, no, no hay un adicional universal del cual se puede reclamar, con lo cual tampoco tiene legitimidad ese reclamo. Ah, bien. Bien, eh, te queríamos consultar también, eh, Marcelo, por. Eh, bueno, se mm, firmó antes de. El, el mes pasado, en realidad, eh, para que trabajadores de la salud eh, que han pasado eh, los 2871, que, bueno, forman parte ahora y cumplen las 8 horas a partir de la ley sancional el año pasado, eh, empiecen a cobrar adicionales. Eh, esto fue a fines del año pasado y ya en julio se empieza a cobrar, pero ATE viene con un reclamo de que le paguen el retroactivo de octubre del año año pasado a junio de este año. A mí lo que me preocupa en las opiniones que he leído vertida por una dirigente de Hacha es cómo con el tiempo se ha perdido la calidad y la la capacitación en quienes tienen que defender a los trabajadores. Y ese es un hecho que empobrece la discusión, lo lleva a terrenos digamos de, de, de, de, de chicanería de charlatería que no sirve para nada pero bueno, lo único que me gustaría recordar es la historia de, de estos trabajadores eh, hay una ley de la cual ATE fue principal impulsora y quizás ahí tendría que evacuar sus dudas la dirigente de HACHA que es la 2871 una ley, me acuerdo, me acuerdo y recuerdo haber tenido una participación activa en la discusión, porque yo en ese tiempo estaba el asesor de los diputados Martín Bortiri y de la querida y entrañable Negrita Bertone, donde estos diputados le planteaban las deficiencias que tenía la ley 2871, como por ejemplo la falta de, de terminalidad. Y fue hace uno de los principales impulsores de una ley que todos sabíamos que iba a... A, a, a, ...en vez de dar una solución definitiva a un problema... ...como fue la ley 2343... ...que se hizo con terminalidad... ...con reconocimiento de derecho... ...iba a ser una ley que iba a dejar presos a los trabajadores... En, ...en este esquema de la 2871... ...la historia, por suerte, me puso en el lugar... ...de analizar junto al equipo de economía... ...a Guido Bisterfield... ...y, y, y a los tres gremios que están eh, involucrados... ...en la totalidad de, este, de esta ley... Eh, ¿cómo podíamos salir de esto? Sergio Silioto tomó una decisión eh, y eh, se llevó un acuerdo y si vos te vas a un titular del primero eh, de junio de este año eh, el diario El Diario titula Ate ti y el gobierno alcanzaron un acuerdo con lo cual me parece que esta es una chicana que tendrían que llevarlo al árbitro interno y de decirse las cosas que se tienen que decir y no de poner a los trabajadores en una situación de, de, de, de falta de, de acuerdo y de diálogo con, con la patronal, que no tiene nada que ver. Eh, no quiero entrar en consideraciones personales de la dirigente de Hacha, pero la verdad que eh, tendría que ponerse a estudiar un poquito más la historia, los hechos. Es verdad que hasta en la reunión que firmamos el acuerdo para los adicionales planteó el tema del retroactivo, pero... A ver, si no hay una base legal y normativa anterior que eh, estipule la obligación del pago de estos adicionales, en el Estado no es como un, un comercio que, que se puede hacer lo que quiera. Pero bueno, allá está, invitaría claramente a los cuadros que, que conforman esta estructura muy, muy, muy rara de Secretarios Generales de un lado y de otro de la, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que se capacite, que se informe, que, que, que trate de generar el diálogo, no el conflicto, aunque el conflicto le está dando a esta organización muchos réditos desde la, eh, digamos, matriculación de nuevos, de nuevos afiliados. Pero te vuelvo a repetir, estoy tranquilo, hemos hecho un acuerdo histórico donde los trabajadores de la 2871 han adquirido plenos derechos de la ley, es verdad que cuando pusimos en consideración, porque tampoco fue algo, eh, esta nueva ley fue algo que el Ejecutivo hizo, sino que se puso a consideración de las tres organizaciones gremiales, Citrasab, ATE y PCN y, y bueno, fue un detalle que, que no, no se nos escapó, colectivamente, es verdad, pero lo pudimos subsanar, y me parece que eso hay que pensar. Invito a la a la dirigente que vaya cuanto organismo quiera ir a reclamar, está en su derecho, lo que también podría pasar por unas cuestiones que se llaman la ley y los libros, y diría menos pavadas. Nada más, con esto, con esto por cerrado una discusión que la verdad que incomoda, porque por un lado eh, vos ves claramente una operación de un gremio que festeja un, la firma de un convenio, como es el titular de un diario, y al otro día tenés que soportar algunas expresiones tan desubicadas como que eh, viste al filipediental, le metieron la mano en los dijo, No, En todo caso fue un error colectivo, que lo subsanamos, y bueno, en, ese, en esa cuestión eh, esta dirigente tendría que estudiar un poquito más, porque los 2871 surgen de un acuerdo paritario rubricado e impulsado por ATE, ...en una mesa de negociación... ...de que ni Guido Bitterfield y Marcelo Pedantá estuvieron... ...sino que Marcelo Pedantá estuvo de otro lado... ...y nosotros a través... ...de Martín Mortir y Negrita Bertone... ...habíamos dicho que esa ley... ...iba a traer problemas al futuro... ...pasado esto... ...hicimos una nueva, un nuevo ordenamiento... ...donde lo pusimos a consideración... ...donde inclusive... Eh, ...la Secretaria General del gremio ...tuvo aportes invalorables... ...para el mejoramiento de ese instrumento normativo y se nos escapó ese punto cuando hablamos eh, para modificar la situación de estos 57 trabajadores 28 que habían pasado a la nueva ley que estaban imposibilitados de cobrar estos adicionales eh, ATE es verdad, la secretaria general de ATE que estudia, que analiza, que se prepara que tiene equipos técnicos que la asesoran desde lo técnico y desde lo que hace a la discusión propiamente dicho, planteó el tema del detractivo eh, le explicamos del Ejecutivo cuál era la imposibilidad, una impos imposibilidad legal, porque la verdad que durante ese tiempo, eh, si bien, y en esto debo ser honesto, yo pienso, te diría igual que la Secretaria General de Arte, eh, Rosana Rechimón, porque hubo un dictamen de un cuerpo técnico de, de salud que lo, imp lo imposibilitaba cobrar. Pero, pero después todo lo otro es falta de estudio y una incapacidad para conducir digamos, un, un, una negociación eh, sin temor a ser, eh, digamos, descubierta en su incapacidad por los mismos afiliados que la lleva a decir cosas que no tienen sentido. Marcelo, cosas que en eh, sí. lo legal no tienen sentido. Marcelo, entonces vos decís que si hay un reclamo ante la fiscalía, se lo van a rechazar. Por supuesto. Bien. A ver, eso es lo que yo creo. Sí, sí, sí, más vale, tiene, es tu, tiene, tu opinión. Tiene autonomía, mm. tiene autonomía porque, a ver, hay un dictamen de una asesoría letrada, hay una interpretación hecha por los cuerpos técnicos que puede tener mm. un error, pero nosotros, eh, esto surge de un error colectivo que se hizo cuando hicimos la nueva ley, pero por suerte por el aporte de UPCN, por el aporte de Sintrasa, por el aporte de, de AT, más la decisión política del gobernador de solucionarlo, eh, pudimos llegar a esta solución. Ahora, eh, todo lo otro, no, no, no voy a entrar en consideración ni me voy a, ¿viste? A, a, a bajar al llano a discutir una cuestión que sé que le ha hecho muy bien a los trabajadores. Bien, Marcelo, no sé si quedó algo eh, para completar, no, si no, gracias. No, no, la agenda es muy amplia hoy en el mundo del trabajo, mm. Eh, estamos en, en, en niveles históricos de la creación de trabajo-empleo por sobre el trabajo público, pero bueno, es otro tema. Sí. Eh, lo que preocupaba son dos situaciones puntuales y creo que claramente lo hemos charlado. Bueno, bueno que tengas buen día, Marcelo. Gracias. Hasta luego.